Así que para no perder tanto tiempo de traslado, vinimos acá a la bombonerita y ya estamos saliendo. Bueno, ¿cómo, cómo es el entrenamiento este, a esta altura del año, después de la cantidad de, de competencias que tuvieron? Eh, en la prensa, ¿no? el mismo día del partido, eh, ¿cómo es el entrenamiento, sobre todo para, para jugadores que, que tienen muchas guerras en el lomo, no? Sí, bueno, eh, por suerte, eh, después del último partido que jugamos en la Liga de la América tuvimos cuatro días libres que que sirvieron para cargar las pilas. Después, salvo los chicos que que fueron a Ode Sur, que, que fueron tres, entrenamos bastante bien el viernes, sábado y domingo. Y bueno, de eh, ayer tuvimos un buen entrenamiento en la nube, de tiro, de lo que hacemos generalmente también el día siguiente en la mañana, porque como te decía, No, nos fuimos hasta allá para, para entrenar los tiros y el scouting que generalmente se hace, así que hoy acá en la Ombonelita hicimos más que nada scouting, algunos tiros, algunos movimientos los lo, lo más jóvenes y bueno, preparándonos para lo que para lo que va a ser y, y esta gira que es bastante larga y bueno, tratar un poco de, como dijo Nico, nuestro técnico, de tener un poco más alto el nivel de, de tolerancia porque ya son muchos partidos, muchos viajes, Eh, muchas noches fuera de casa, extrañando a la familia, y ya se está terminando la serie regular, y bueno, nosotros nos estamos jugando cosas importantes, y mucho más ahora de visitante que podemos dar el zarpazo teniendo un, un, un, un buen viaje de estos cuatro partidos de visitante, sacando buenos resultados, eh, terminamos de definir lo que queremos que es el número uno en casa. Javier Martínez, el que está hablando en uno contra uno radio, en la AM570, Radio Argentina, a través de uno contra uno web, Com. ¿Cómo ¿Cómo llega Regata? ¿Cómo está Regata? digo eh, Independientemente de que está recuperando algunos soldados, como en el caso de Fernando Martina eh, ¿Cuánto crees que eh, puede molestar o puede doler la eliminación? Porque ustedes estaban muy muy ilusionados con llegar a, a, al Final Four de la Liga de las Américas, digo, ¿cuánto puede molestar o doler esa eliminación, Javier? No, y uno tiene que dar vuelta de página, ¿no? pero duele, duele, sigue doliendo en mi caso, sí, sigue doliendo porque por ahí yo veía que teníamos un equipo como para, como no sé si para ganar la, la Liga de la América, pero para estar este fin de semana en Río y bueno, no supimos cerrarlo nosotros sabíamos que allá en Uruguay si no sacábamos 5 o 6 puntos de diferencia para, para poder manejar los tiempos, se nos iba a complicar, y de hecho fue así y bueno, perdimos un partido que nos dolía todo, la ausencia de ser notó, él ya está entrenando por suerte diferenciado pero fuerte le falta entrar en el básquet que, en el entrenamiento de básquet que solemos hacer todos los días y yo creo que para el viernes seguramente el fin de semana uno de los partidos ya estará y bueno, duele, duele la verdad que yo te digo personalmente a mí, yo lo sigo soñando, pensando cómo fue y bueno eh, como te digo, hay que dar vuelta a página porque no nos podemos quedar tampoco al llorar por la leche derramada ya que hoy nos toca un rival que por ahí no se juega muchas cosas, pero son los partidos más difíciles de jugar, no hay mucho más de visitantes. Javier, ¿cómo te va? Matías Traversa es hoy, buen día. Hola Mati, ¿cómo estás? Eh, han, ¿Han logrado eh, en el grupo cambiar el chip? Esto que te preguntaba Fabián, teniendo en cuenta que estuvo eh, el, el receso en el medio por el juego de las estrellas y que tuvieron un poquito de respiro y algunos días libres, le, les ha servido también... Eh, ...el receso que hubo por el Juego de las Estrellas... ...y por la participación argentina en los Juegos Ode Sur. Y sí, yo creo que, que, que difiere un poco los chicos que fueron a lo de Sur... ...ya se sacaron el chip y seguramente estuvieron adentrado... ...en lo que eran eh, las cosas ahí de, de la selección... Eh, ...los chicos también del, del Juego de las Estrellas... ...que un poco se dispersaron un poco la mente... ...y en mi caso por ahí yo eh, pongo más énfasis... En, ...en pasar tiempo con la familia... Yo me imagino los lo, lo solteros, los que están muy muy muy con el tiempo de cuatro días libre y todas esas cosas que un poquitito más pesado será, si es que realmente le afecta, no no no creo que a todos nos afecte por igual o todos tengamos la misma forma de, de, de curar heridas, pero bueno, en lo personal a mí me sirvió para, para poner las pilas con la familia y cuando volvimos a entrenar, bueno, realmente se hace difícil, pero pero eh, qué va a ser, de lo que nos toca ahora y a poner todas las pilas en la, en la Liga Nacional. ¿Por qué, ¿Por qué puede llegar a ser, y, y, y lo catalogás de esta manera, como uno de los partidos más difíciles que se le puede presentar a regatas el de esta noche? Si miramos la actualidad de los equipos, los objetivos que se plantearon en el principio de la temporada, y el presente, ni más ni menos, eh, en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, es totalmente antagónico. ¿Por qué puede llegar a ser complicado para ustedes el enfrentamiento de esta noche, en eh, allí en el Estadio Antonio Rotini? por ahí yo te diría que si jugamos de local por ahí no te digo que íbamos a estar más tranquilos, pero uno por ahí tiene una un, un, un bache donde puede por ahí cometer ciertos errores que de visitante, con un equipo que por ahí no se juega mucho, que juega más relajado y nosotros venimos obligados con una lesión, bueno en el caso de Lanús perdí a Ferrini eh, también tiene un jugador menos igual que nosotros mayor pero te digo si nosotros le sumamos todo esto de que no eliminamos que venimos con una baja importante como la que fernando eh, por ahí que nos puede complicar y una un, una cosa te lleva a la otra eh, eh, no quiero no me quiero adelantar a las situaciones pero en este tipo de partido juega más lo psicológico y lo que te pueda afectar a lo que a, lo, a un objetivo grande que nosotros estábamos buscando y no lo, no lo alcanzamos y que por ahí eso se transmite, por lo que te decía, por ahí el nivel de tolerancia por ahí ya no es el mismo eh, que antes, entonces por ahí se hace un poco pesado también eh, estos viajes tan largos, y es eh, prácticamente primordial para nosotros empezar con el pie derecho esta gira, y hoy tenemos un duro escogido, y ojalá que podamos entrar con el pie derecho ya de entrada para no tener que, como te digo, tener que que jugar con esos fantasmas o con esas cosas psicológicas que por ahí, si no estás bien preparado, por ahí te llevan a cometer un error tras otro y por ahí te extraes ya. Ah, apelando a, a, a lo que contás del impacto psicológico y que tal vez eh, tenga que ver con, con, con la frustración de, de, de haber tenido eh, la convicción y el sueño de poder estar en el Final Four de la Liga de las Américas, también tienen eh, el calendario ajustado y la lucha por el número uno, En, en la fase regular de la Liga Nacional como otro objetivo que se habían puesto ustedes en la temporada. ¿Es alcanzable Peñarol? ¿Creen que van a poder cumplir con este objetivo? Bueno, depende de nosotros. Nosotros tenemos ocho partidos en 17 días y no tenemos que estar pensando en lo, en lo duro que va a ser eso. Tenemos que afrontar partido a partido y no estamos pensando para nada en Peñarol si lo alcanzamos o no. En realidad, el es que nos tiene que alcanzar es Peñarol a nosotros y esperar a que nosotros trasladillemos. Así que Eh, Peñarol también tiene un duro un, un, una dura gira ahora en, en, en Chionista y en, y en Concordia que eh, ambos equipos están jugando en, en Concordia para, para entrar a Playoff y en, en Chionista para terminar lo más arriba posible con ventaja localidad así que no somos lo único, Boca también está ahí prendido expectante a que caigamos así que eh, nosotros no podemos pensar en, ni en Peñarol, ni en Boca ni, ni en mucho menos Eh, tenemos mucho por ocuparnos de nuestro equipo y, y trabajar en la parte psicológica y si vos estás bien en lo deportivo por ahí esa parte psicológica lo vas vas un paso adelante si es que te va si es que te va bien, así que es importante ir entrar bien el primer cuarto bien bien concentrado y a lo largo del partido mantener una una intensidad y manejar el ritmo de juego que que va a ser importante y que es fundamental cuando juegas visitante Eh, Javi, ¿no? ¿hoy se movió Martina va, va a estar a la noche, no? ¿Cómo? Hoy se un poquito Martina en el entrenamiento, pensás que va a estar a la sí. noche. Sí, sí, ayer cuando estábamos entrenando, él estaba entrenando diferenciado al costado de la cancha, pero sí le viste hacer y que ya prácticamente al 100% cosa de que habla la clara de la de de, de lo que está mejorando, pero te digo, es Eh, seguramente lo vamos lo, lo va a haber cambiado en la cancha pero no creo que, que el técnico arriesgue for, para jugar un partido sabiendo de que una una lesión sobre otra es un poco más complicado otra vez al la... claro. así que yo creo que no va a estar hoy para para jugar pero sí va a estar seguramente a las órdenes y es un tipo que se banca dolor, que, que se banca y seguramente va a querer estar, pero bueno, hoy hay que hay, hay que apelar un poco al, al, al raciocinio y, y, y ver lo que lo que se viene, no solamente el partido de hoy, sino esta gira y mucho más lo que nos queda en los últimos cuatro partidos local. Bueno, a cuidarlo entonces a Martina. Bueno, Javi, eh, a ver qué es Mati. Ah, bueno. Decile a Matías Sierra no un claro. Te mandamos un saludo enorme, no, nos lo vemos esta noche. En la cancha de la luz mejor para vos y para regalos. Saludos a todos los oyentes, así que un abrazo grande y saludos. Ahí está, Javier Martínez, que que va a estar Martina, pero que seguramente no va a haber acción porque hay que cuidarlo un poco más, si bien está entrenando y, y, y no se lo va pero todavía no está curado 100% y, y es mucho lo que viene por delante. Sí, y además tener en cuenta que Regatas va a enfrentar una gira de partidos de visitantes, tendrá sí, muchos sí, viajes no, de por medio, eh, algunos en colectivo, otros en avión. Última información del programa de hoy tiene que ver con eh, Weber Básquet que contrató al mendocino Martín Fernández de 16 años. El contrato con Martín Fernández es por cinco temporadas y la organización es eh, manejada desde el punto de vista deportivo por Juan Alberto Spil. Eh,